son las nueve en punto de la mañana tenemos 19 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa la glorieta de este miércoles 4 de marzo en unos minutos tras nuestra selección musical del día comenzaremos nuestra tertulia con los periodistas de ilche donde abordaremos los temas de la actualidad local que pasan por las actividades conmemorativas en torno al 8 de marzo el ayuntamiento ya ha preparado desde la concejalía de igualdad sus actos institucionales que tendrán en la plaza de Santa María, su escenario principal, comenzarán este viernes con la colocación de una pancarta conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento, mientras que otros movimientos feministas como la coordinadora ha convocado su manifestación bajo el lema Únete a la lucha feminista por la igualdad, un lema que se hace necesario si se tiene en cuenta que en elche no se ha conseguido mucha unidad entre los colectivos porque también para el domingo se ha convocado una huelga general. ...con una concentración por la mañana en la Plaza de la Algeps... ...y otra manifestación que saldrá a las 7 de la tarde... ...desde la Plaza de la Paradora en Carrús. Será uno de los temas que abordaremos en una tertulia... ...donde además vamos a analizar la crítica política... ...por la falta de un plan de emergencias en el municipio... ...por promesas de inversiones que siguen sin materializarse... ...como el Centro Tecnológico de Calzado para el antiguo edificio de Correos o los problemas que está dando la depuradora de Algoros. La sede electrónica, el regreso de moda calzado a IFA o la crisis sanitaria por ese virus eran otros de los temas a abordar en esta tertulia de los miércoles. También hoy en el programa La Glorieta tenemos previstas varias entrevistas sobre cultura. Una con el escritor Pablo San José, activista del grupo antimilitarista Tortuga y con responsables de la Asociación de Bellas Artes motivo de la exposición colectiva que preparan para este viernes en la antigua Orden Tercera de San José. Son algunos de los contenidos del programa La Glorieta que también les ofrecerá sobre las 10 y 20 aproximadamente su ronda de noticias. Les invitamos a que sigan con nosotros aquí en el 101.4 de Tele-Elx Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alenso. Y hemos dicho que comenzaremos con nuestra selección musical y así lo vamos a hacer. En la sección que dedicamos a las canciones de cine hemos escogido la película del 65, protagonizada por Liz Taylor y Richard Barton, Castillos de Arena. Un drama de Vincent Minelli, donde nos cuenta la relación de una madre nada convencional que defiende la educación de su hijo en casa y rechaza la religión. Pues esta es la banda sonora de Castillos de Harina. Y en los clásicos de jazz vamos a escuchar a Martirio interpretar esos ojos verdes porque ella, como nadie, ha sabido vestir la copla con auténtico jazz. hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo serrana me das candela y yo te dije agachar ven y toma en mis labios quemo fuego te daré bajaste del caballo viniste hacia mí Y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mi. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón Oh, oh verda, brillo de faca que decían clavaito en mi corazón, pa mí ya no hay sol, es luz mi luna, no hay más que dos ojos que me vias a. Oh, oh verda, verse como la albahaca Vimos desde el puerto Despertar el día Y sonar el alba En la torre la vela Dejaste mi lecho amanecía y en mi boca un gusto menta y canela cerrala para un vestido yo te quiero regalar yo le dije estás cumplido no me tienes que dar nada subiste al caballo te fuiste de mí y no Oh <laughs> Pues la copla vestida de jazz de martirio. Acabamos de escuchar Ojos Verdes y en la sección que dedicamos a la poesía vamos a escuchar los versos de César Vallejo, quien... Eh quizá el poeta más destacado de la literatura latinoamericana del pasado siglo. Este escritor peruano tuvo una vida corta, pero su influ su influencia fue infinita. Fue el que se atrevió a decirle a decir eso de a Dios que no sabía ser Dios y que era el hombre, el Dios verdadero. El cantautor Paco Ibáñez, músico, algunos de sus versos. crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un viernes santo más dulce que se beso y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado que ayo viernes santo más dulce que se ve so A madre noche tu te has crucificado Jesús ha llorado y que hay un viernes santo más dulce que ese beso y tu pena me dicho que Jesús ha llorado y que hay un viernes santo más dulce que se beso amada en esta noche tú te has crucificado Y terminamos ya nuestras secciones musicales dedicándola a la actualidad de la música. Nos hacemos eco de los triunfos que está teniendo la banda valenciana Río Florido. El pasado año bajaron de Cibelios a su rock para acercarse a uno más reposado y más cercano a los años 50. Y vaya si están bien con su música. Escuchamos a Santero y sus muchachos. Más tardes dominan el brillo del lago, podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien, ¿estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más. sé muy bien cómo lo haré. Pero sí porque lo hice, por sumarte a mi jaleo, por las respuestas que ahora leo a mitad de la escalera. Que de Dios nada me dicen, ni lo vi, pero el azul del cielo sí, verdades verdaderas. Como tú, hija de la aventura, del amor con temperatura, de mucho vino blanco en mi nevera. Sabremos más. Sabremos menos. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 la glorieta con Rosario Alonso. Pasan eh, 20 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí esa tertulia con nuestros amigos los periodistas. Tenemos con nosotros a Genoveva Martín, ella es la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche. Muy buenos días, Genoveva. Hola, muy buenas. También tenemos a otro presidente de otra Asociación de Periodistas de Elche, Pablo Serrano. Muy buenos días. Hola, buen día. Y también tenemos a otro presidente, hoy va la cosa de presidentes y presidentas. Él es Juan Antonio Marín, presidente del Instituto de la Ciudad, que es una especie de observatorio que acaba de nacer para analizar precisamente la evolución de este municipio. Bienvenidos y también gracias por estar aquí, Juan Antonio Marín. Gracias bien pues si les parece vamos a comenzar con el movimiento feminista eh, hemos dicho que hay dos manifestaciones convocadas para el domingo parece que no hay unidad a pesar de que el lema de este año de una de las pancartas institucionales de una de las manifestaciones de la coordinadora feminista si a esa únete a la lucha feminista genoeva empezamos contigo es lamentable. No hay unidad, parece que, ni social ni tampoco política no por la, la irrupción de Vox. No es la primera vez, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Mm? No es la primera vez. Yo cogí un cabreo de tres pares de nariz en la última manifestación. Y este año también volverás. Ah, a claro. Yo pro, procuro ir a las dos. <risa> procuro ir a las dos. Bueno, por... no las han solapado, ¿no? Menos mal. No, bueno, vamos una a ver. Sol... Llevamos ya varios años que por la mañana hay una. Pero eh, sí, otra vez ha sido solapada, porque al mismo tiempo que estaban en el JEP, eh, evidentemente ya una vi... una concentración convocada a las 12 también por parte de la Asamblea. Ay, no, no, de... sí, no faltaba sí, más. Sí, sí, es sí. decir, eh, lamentable, lamentable, sobre todo cuando tenemos eh, el soplo eh, incesante de la ultraderecha en el cuello. Es decir, es que me parece eh, impresentable. Yo creo que si sí, el movimiento feminista no somos capaces tampoco de ir a la unidad, porque creo que tampoco hay grandes cosas que, que puedan enfrentar a unas y a otras. Eso es un mero asunto político de rentabilizar por parte de los partidos políticos el día 8. Y dejémonos bueno, de coñas. Eh, el ayuntamiento estará así. A, a, a Mariano Valera, el concejal de Igualdad, lo único que se ha atrevido a decir es... Eh, participen en las manifestaciones. Bien, yo creo que Mariano tendrá personalmente unas ideas bastante claras y creo que el resto de la corporación a lo mejor no las tiene tan clara no lo sé. Hombre, yo lo digo porque Mariano cuando se habla con él eh, es evidente de que es un hombre feminista y que tiene las cosas muy claras. Otra cosa que lo tengan todo el equipo de gobierno. ¿sí? Ellos no tienen problema porque la, los actos institucionales los han colocado para ese viernes, no para el 8 de marzo. Claro que sí. <risa> Pablo, ¿cómo estás viendo tú la lucha feminista en elche Che? Bueno, eh, no es nuevo Aunque, esto de, no, claro. de las dos ramas. Creo que es obvio que hay que tender a, a la unidad, sobre todo en estas movilizaciones y demás, pero bueno, también hay que conocer un poco los movimientos por dentro para ver por qué se dan esas diferentes mm. movilizaciones, ¿no? Hay rencías ahí un poco, pues, de que unos son muy institucionales, que otros tampoco tienen en cuenta que hay mujeres también en las partes institucionales, partidos y sindicatos, que también representan a, a las mujeres. Entonces, bueno, es un, es un tema complejo, coincido con Geno, que al final... ...son discrepancias o no intentar una unidad... ...por cosas a priori menores... ...y bueno pues yo creo que al final... ...con tantos intentos o, o amagos que ha habido de intentar... conseguir una unidad con estas cosas... Pues a partir de año que viene Cada uno irá por su parte Nosotros por su a pesar de tener dos asociaciones de periodistas Los periodistas estamos muy unidos ¿eh? sí, sí. Un ejemplo que es que, que tenemos que a los dos, dos, dos presidentes Que nos tomen de en referencia esta, En esta tertulia Esto no hay ninguna duda Es que es ridículo o sea, sí. Marín es que es un concepto de llevarse bien, o sea, hay una idea que yo creo que prima en la mayoría de la sociedad que hay que defender una serie de criterios que son sociales, ¿no? están en, la, en, la, en el ADN de la sociedad y, y es parte de, la, de lo que vemos en el día a día, ¿no? que es difícil ponerse de acuerdo pero porque es difícil aceptar el pensamiento de otro, que, que aunque haya discrepancias hay que llegar a acuerdos y visibilizar la unidad sin que haya unidad es un poco complicado de entrada ¿eh? Si hablamos de unidad como eslogan y luego no nos unimos a la hora de defender esos criterios, que yo creo que supongo que la base será la misma, yo creo que la sociedad en conjunto estamos todos mayoritariamente de acuerdo, eh, pues bueno, ¿esto a qué nos lleva? A lo de siempre, a que los movimientos partidistas imponen criterios que al final influyen en personas y esas personas discrepan. Eh, prevalece el, el partidismo sobre el movimiento social, que eso es el, el gran el hándicap. De, claro, no en este, en este ámbito, en general, ¿no? En, en general. general. Pero bueno, ya que hablamos de este en concreto, porque lo tenemos muy cerca, es una pena, ¿no? Porque... Sinceramente, yo creo que deberíamos, de, en vez de estar hablando de unidad o no, o no unidad... Sino Llamar a la participación nada más. Eso una, y luego ver cómo está realmente mm. eh, la situación, que es lo importante, ¿no? Oye, cómo está la situación de, de, de la mujer en la, en la sociedad española, en general, y la ilícita... Eso es lo que os iba a preguntar. ¿Hay un plan de igualdad en el ayuntamiento? ¿Los planes de igualdad, la gestión política en esta ciudad está funcionando? Yo sé que se modifica cada dos por tres el plan de igualdad. A ver, es que lo, que vamos por... Los planes de igualdad en general son un problema en las empresas, la aplicación, porque no todas tienen, por ley aún no es obligatorio en todas y es una cosa que seguirá aplicando de aquí a tres años para las que tienen hasta más de 50, ahora es obligatorio para las que tenemos de 150, en una empresa municipal de 1800 trabajadores en mm. la Trabajador, no te digo lo, lo complicado que puede ser la verdad es que no estoy al tanto de seguir un plan de igualdad o sea, de cómo esto funciona el plan de igualdad en, en el ayuntamiento sigue tengo constancia por ejemplo pues de pequeñas cosas que se hacen ¿no? como el tema de cultura intentar que sea paritaria la programación lo cual está está bien porque hay también vida cultural más allá de lo que hacemos <risa> los hombres y a otros niveles la verdad que no lo sé, sería cuestión de ver internamente los planes de igualdad pues si sí, se están cumpliendo temas de corresponsabilidad trabajo y, y también cosas más sutiles como los cargos que ocupa cada uno y cada una, ¿no? Pues sí. Eh, yo si me permite voy a hacer voy a volver a lo que estábamos hablando antes porque mientras ahora bajo en Antonio estaba pensando pero que tontería más grande en cuanto a las manifestaciones. Si resulta que precisamente por parte de las cosas institucionales, por detrás están los partidos, que en los partidos es el mayor aparato patriarcal que hay actualmente. ¿Cómo puede ser que no seamos capaces de clamar contra esto? Pero si lo sabemos todo, es un aparato. Vamos a ver. Pues a ver Bueno, pues se ve que el movimiento feminista Todavía necesitamos reflexionar un poco más No había pensado yo esto de patriarcal A los pa a los movimientos partidos políticos pero No se lo, había ocurrido lo son. No, lo digo, son. No, no, no te lo voy a discutir pero Podemos no... analizar los de ellos claro, ¿Eh? Tenemos hombres, pero en, hombres Y sobre de todo en partidos. la forma de funcionar Quiero decir sí, sí, sí, Además partidos, de que sí, no, haya no, encargo no, no, masculino no, no, no ponía, no, Pero no, la forma discutía, de funcionar ¿no? Es una forma de funcionar absolutamente patriarcal ¿Tú quieres tener una reunión en un partido político? Pues sí, a partir de la 9 a las 10 de la noche. ¡Estupendo! Mm. ¡Estupendo! Toda la vida está montada de esta forma. Quiero decir... Entonces, yo creo que deberíamos de parar un poco y ponernos a reflexionar. Oiga, partido político, callaros ya de una puñetera vez y dejar que los movimientos feministas que parten verdaderamente de la calle, si no están manipulados, como está todo manipulado en este país y en todos los países, pero vamos a ver, los movimientos que parten de la calle se organicen. Y ustedes quieren participar, estupendo, deben de participar. Pues se ponen quinta, sexta o veinte, en el número veinte de la fila y participan. Pero eso sabes que eso es imposible. ¿eh? Bueno, no, como no es, es imposible. Existe en otros sitios. Palabras, eso, es pero... eso es imposible porque la sociedad civil lo que tiende el partido político es a manipularla bueno, y dominarla. Bueno, eso ya lo sabemos en todas y, y las y instituciones. Y a, y, y, efectivamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace eh, inmediatamente que hay un movimiento social? El que sea, ¿eh? Llámese en feminismo llámese el que sí, sea. Sí. Cualquier movimiento social acaban intentando apropiarlo porque no entienden el concepto de libertad y movimiento social. Pues sí entonces pff, ya, pero pues vale. a lo mejor la feminista tendremos no, que enseñarles el camino por como siempre, como siempre. Bueno, eso era un inciso, perdóname, no sé lo que me habías preguntado. Sobre el plan de igualdad en el ayuntamiento. Eh, no tengo ni puñetera idea, pero eh, lo, lo digo como como es, pero viendo cómo funciona, pues no sé si habrá plan sí, de igualdad, dado, pero como si no dado, lo hay. Pues, la, las, eh, has dado eh, absolutamente la respuesta. Yeah. Eh, os quería también preguntar, porque está la violencia de género, evidentemente, que es la cara más amarga del machismo, ¿qué? Mm. Tenemos un centro, una promesa por parte del gobierno valenciano de que se incluye aquí, creo que lo llevan prometiendo años, que se abra en Elche un centro de atención de las 24 horas a la mujer y parece ser que ahora se ha convertido en un centro de 14 horas, algo muy criticado por la portavoz de Ciudadanos ayer mismo, era ya. la crítica que realizaba. Vosotros, eh, ¿qué opináis sobre este anuncio? ¿Es lamentable que después de años de esperar que haya un centro de 24 horas de, de atención a la mujer. Si me elche. permite, te voy a hacer un símil. Hace 20 años, en 20 años eh, hubo nueve capitales de nueve eh, ciudades que no eran capitales de provincia, pero cuya importancia de población era enorme y era superior a mayoría a la mayoría de las capitales de provincia a las que se autorizaron a crear una sección delegada de la Audiencia Provincial. Tú lo sabes perfectamente. En ese momento se equiparaba Vigo, Elche, y eh, creo que hospitales de Llobregat y todo esto a eh, las capitales de provincia al menos desde el punto de vista jurisdiccional vale. ¿Qué puñeta pasa con nuestro representante que no son capaces de batirse el cobre en Valencia para que en este sentido Elche con 230.000 habitantes y una necesidad es evidente que no, no voy a insistir no se haga una excepción, pero como para Elche, para otras grandes ciudades. Y en vez de tener 14 horas, porque no entiendo muy bien, pues, toda la, al final todo es pasta. ¿eh? Pues, ojo, 24 horas y se acabó lo que se daba. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. A las críticas de la oposición me río. Porque verdaderamente llevamos 20 años esperando un 124 horas. De acuerdo que el, el ciudadano no ha estado en el poder, pero también apoyaba al equipo de gobierno anterior. Quiero decir, eh, con lo cual vamos a ser un poco honrados y vamos a decir las cosas como son. Yo me parece ridículo y me parece que nuestro equipo de gobierno debería de haberse batido el cobre. Eso es una opinión muy particular, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. Nada, eh, otra promesa que, que no se cumple, eh, podemos hablar de muchas, ¿no? De, por ejemplo, lo, lo que compete a, a la Generalitat y como comentaba Geno, de por qué el equipo de gobierno no presiona, también podemos preguntar por qué hay dos consejeras delche de en el gobierno y no se sabe nada tampoco ¿no? del convenio este por los 43 millones de la universidad. Al final, bueno, son... Hay que entender que las cosas te pareciban despacio, pero bueno, al final, pues, las... No, no, si sí, sí, está claro. Que sí, no me sé, voy a morir sin las cosas. justificando que al final las palabras se las lleva el viento y, bueno, pues, unas, unas cosas son promesas que luego, pues, acaban generalmente en humo, como ya como ya conocemos. Y, bueno, pues, es una noticia triste porque es una realidad, pues, okay. eh, que vivimos todos y, sobre todo, que viven las mujeres y que es una pues una, una situación estructural que se vive en el día a día... Y bueno, pues si, si Elche además ya tiene un partido judicial muy grande que va desde hace, pues no sé, una década o más saturado, pues con esto es obvio que hace falta también eh, tener un centro 24 mujeres, de 24 horas, perdón como tienen otras ciudades de nuestro tamaño, para precisamente desatascar y tener un servicio realmente integral para una situación tan seria como la que es pues la, la, violencia. la violencia machista. Uh -huh. Marín. Sí, bueno, en líneas generales eh, uniéndome a lo que decían mis compañeros eh, es que poco más podría añadir salvo que, que bueno, en la, en la línea de lo que decía Pablo ahora mismo ¿no? o sea que, que luego en la, en la estructura jerárquica que tienen las organizaciones que dirigen los, las, las instituciones, el Estado, la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, hace que mmm, la, so, el, la opinión social sea muy irrelevante, ¿no? O sea, en, en determinadas cuestiones, volvemos otra vez al principio, deberíamos estar debatiendo, no, no si son 14 o 24 horas, porque debería estar ya complementado <risa> y en funcionamiento, sino la utilidad de esas 24 horas. ¿Para claro. qué le vamos a dar utilidad, claro. no? Si sí, sí, sí podríamos incluir también no solamente a la, a la violencia feminista, sino a la de niños y a otro tipo de violencias que a lo mejor se podrían añadir ahí y estaríamos hablando de, de efectividad, cosa que no hablamos nunca. Pero bueno, es verdad que lo que decía Pablo es que vemos ahora que tenemos dos conselleras ilicitanas. Y yo me estoy echando las manos en la cabeza con la situación de lo que está revertiendo en la ciudad. Sí, porque no parece poder... que tengamos suerte con Mireia Moyá, mira cómo está el sector agrícola. Y con Carolina Pascual, <risa> bueno, hemos tenido la firma del convenio ya, esta misma semana con el alcalde para que el campus tecnológico forme parte de la estrategia de Distrito Digital. Y sobre el Centro Internacional de, de Diseño y Moda de Calzado, parece que se va a convertir ahora en un centro de referencia tecnológica lógico, no solo para el calzado, sino para todas eh, las actividades económicas. Esto ¿qué significa? Bueno, eh re <risa> va vamos por partes. Me gusta re Respecto al convenio, la realidad es que el convenio lleva en la mesa de Años. del ayuntamiento casi un año. Uh -huh. eh, mm, desde más, marzo ¿no? del año pasado Pymes se había entregado al distrito digital, o perdón, a, a proyectos temáticos y además una propuesta de convenio lo tenían ya hecho un un protocolo además muy sencillo de comercializar difundir etcétera y faltaba solo pues dar el paso para corroborar o formalizar ese, ese convenio ¿no? que, que ha llegado que es un año después de estar prácticamente redactado habría que ver en cualquier caso la firma de ese protocolo que va a conllevar si realmente va a haber una apuesta de distrito digital por elche porque de momento sobre todo la está aplicando en alicante yeah, a base de subvenciones a otras empresas y si eso no y si eso no implica que no solo Pymes se va a comercializar el campus tecnológico, como ya está siendo, como ya está siendo, ¿no? Si se, realmente eso va, va a aplicar, quiere decir que que a ver si el convenio realmente va a servir para para algo re realmente. Y respecto al centro este de diseño, como lo llamen ahora de Centro Magia de Negra magia, y Innovaciones Tecnológicas. Ni idea cómo va a terminar. Eh, ya se ya se conoció el año pasado que no iba a ser solo de diseño de calzado, sino mm -hmm. que de diseño eh a, a, a nivel general de otros sectores. Ahora se le ha dicho, se le ha cambiado la nomenclatura, pero bueno, al final lo que pasa es que este proyecto pues lo vendió Ochoa Puch, ¿no? Como una cosa, imagino una idea suya hace un Antes par de, de las años. Después han visto quién se queda con el proyecto, finalmente es la Agencia Valenciana de la Innovación y ahora ya pues tiene otra otra idea para eso, ¿no? Que también al igual que con el centro de mujeres 24 horas, pues hace que el ayuntamiento tenga que remodelar su mensaje para no decir nos estáis mareando y no sabemos lo final qué se va a hacer aquí entonces bueno pues estamos con otro proyecto importante a priori pues sin plazo, sin presupuesto y saber un poco cuáles pues, los pasos y lo, los plazos que se van a seguir a partir de ahora para su implementación claro, Ay, perdón no, no. Claro, retomando ¿Qué, qué... Lo, lo que decías tú que con dos conselleras así estamos y así nos luce el pelo Eh, yo casi, casi hubiera preferido que fuera de signo contrario y al menos el ayuntamiento habría arremetido diciéndome, casi en la mar, que poca vergüenza por seguro, esto, por lo otro. Seguro. Y ahora, como dice muy bien Pablo, todo el mundo calladito, todo el mundo modulándose, porque aquí tenemos un problema grave. Ni hay fecha, ni sabemos, ni sabemos exactamente qué va a ser esto. Yo estaba leyendo las informaciones que se han publicado sobre esto y decía, bueno, como por lo de lo cojo pero a mí me llama mucha atención ge lo que estás diciendo tú dónde está la sociedad civil aquí ¿Ya? dónde está la sociedad civil porque nos damos cuenta de que cuando gobierna un partido normalmente si está en el poder el que hace ejecuta cualquier proyecto normalmente lo a, lo avala lo aplaude ¿Sí? y, y, y aunque esté mal modula pero como para, para tú bien damos. como tú bien has dicho lo modula para no criticar mucho. Eh, si gobiernan el mío en Valencia y yo estoy aquí, pues claro, genial. Pero es que ya... Ahora, si estoy en la oposición, ya cambia la cosa. Mm. En la, ya, pero en no, la no avanzamos, ¿eh? Cuando no, están no, no. en la oposición no hay un puñetero duro para Elche y cuando están nos acallamos. Pero es vale. que vosotros habéis dicho distrito digital y campus tecnológico. Hay una diferencia. En Elche no lo pagamos nosotros en Alicante lo Como paga siempre, la Echanita Valenciana. Como siempre, a eso lo pague yo. ¿Eh? La Echanita Valenciana lo paga en Valencia. Tenemos una consideración de innovación ilicitana y se lo llevan todo a Alicante. A claro que sí. Genial. O sea, ¿de qué nos ha servido toda esta protesta durante tantos años diciendo que queríamos no solo había eh, recuerdo haber hablado de bueno, este proyecto y el con el alcalde de los con el temático, alcalde. creo que es delche. Yo sí, también, esa es otra. <risa> creo recordar de de digo, hombre, cuando a, a, nos presentó a, a miembros de la sociedad civil sí. el proyecto de, de tecnológico que le del, del diseño de la, del calzado. Y dije bueno y por qué no lo haces de la moda que es lo lógico porque el calzado solo se queda muy muy cojo y hay muchas posibilidades y abres al abanico a más sectores etcétera etcétera yo lo que considero positivo de todo esto es que dentro de, de la ciudad iba a haber algo porque normalmente los hubs se nos están yendo mm -hmm. o bien al parque empresarial que no está en la ciudad que que, que hace un, un proyecto y un y tiene una finalidad interesante pero no es no tiene una repercusión sobre el tejido de, de la ciudad ni del municipio, evidentemente, más allá de, del parque empresarial. Y de los impuestos, si es que nos va. Y de los impuestos, efectivamente, pero eh, necesitábamos un concepto social. Este podía haber sido uno, pero claro, ahora resulta que en el 18 nos dicen una cosa, el 19 otra, en el 20 seguramente se modificará porque la Agencia Valenciana de Innovación, que está en Valencia decidiendo en Elche lo que tenemos que hacer, está tomando las decisiones. Y ahí viene el problema cuando, a ah, una señora o un señor, esto sí que me da igual, ¿eh? Que lo haga, menos que lo mal, haga, menos ¿eh? mal. No, no, me refiero a que, que da igual que sea un señor o sí, una señora. Vaya, si lo tiene que tomar en Valencia las decisiones sobre lo que tenemos que hacer en Enche, pues a lo mejor tenemos un problema, cuando deberíamos estar cuestionando aquí los planteamientos que deberíamos de realizar en Valencia, pero no lo hacemos. Pues a lo mejor eh, tenemos, evidentemente, no a lo mejor, no, seguro, porque eso lo hemos dicho muchas veces, tenemos un problema con el vamos a llamarlo el tejido vivo empresarial de la ciudad que eh, a lo mejor le va muchos actos pero luego no es efectivo a la hora de ser reivindicativo y por parte y por parte sí. de la del ayuntamiento tres cuartos de lo mismo porque creo que hay un concejal de innovación o no algo por el estilo ¿Qué puñeta está haciendo en Enelche? Tiene que estar en Valencia dando la murga y dando la murga pues con, uh, con empresario licitano, empresa yo qué sé, el calzado pues está de cal que está en Valencia, mm. puñeta. Mm. Eh, mm, mm. Er, er, er, yo es que no veo reivindicación por ninguna parte. A mí uh. la entrega de premio me parece estupenda ¿m? por parte mm. de algunas asociaciones, pero que luego que estar ahí trabajando. Sí, sí, eso es un poco lo de siempre eh, El partido es de tu color, es quien tiene el dinero Pues... Eh, no se molesta mucho, no sea que... Me salgo en los o o luego no hay dinero. Pero no se dan eh, cuenta que si hicieran sí, las cosas sí, sí. así seguramente estarían en el poder mucho tiempo. Sí, es si sí es un tema ya sí. que llevamos arrastrando años, entonces, bueno, pues esto es pues otra más, quiero decir, pues, Yo pues, creo que es. algún día cambiará. Ya, pero yo que que que es, que es la, la, forma, la forma en que tú lo dices es a mí me parece estupendo porque demuestra en cierta medida que el hartazgo. Sí. quiero yo, decir, pero... el hartazgo y la falta claro. de confianza. Pero que eso es miedo. O sea, sí, en claro, el fondo, en el fondo subyace de todo esto no, claro. es, Yo, imagínate que X, ¿eh? Llevo, mm, soy el presidente de X colectivo, no es mi caso, no es nuestro caso, ¿no? ya, algunos ya me conocéis y mi carácter siempre sí. ha sido reivindicativo, siempre, soy de los pocos en esta ciudad que eh, donde he ido, eh, había un consejero, un director general, he puesto a H por delante de todo. Siempre. Claro, porque no pertenece a ningún partido. Porque no pertenezco con ningún partido, seguramente. Ni a ningún colectivo que esté financiado. Y ahí, ahí está la clave. Eso es o sea, os iba a preguntar. Eh, ahí está la clave. Eh, os iba a preguntar claro, eso. Sí, ¿crees, sí, ¿crees, sí, ¿crees, imagi... Un momento, Marín. ¿Creéis que el gobierno local eh, abusa de las subvenciones, hagan los colectivos y entidades? ¿Pero ahora o siempre? Misterios de siempre. Si Esto permite, es bollata. Pues Al hilo de, de esa pregunta, que iba más o menos en la, en lo que quería decir en la dirección de tu pregunta, evidentemente, yo creo que una de las armas de doble filo que tienen las subvenciones es esta. Es decir... Hay otros modelos de gestión en fundaciones donde se premia a empresas que pagan, eh, que, que financian con su proyecto. Y tú sabes, por el tema mm. de, las, de las fundaciones de la salud infantil, por ejemplo, donde eh, pues la degrabación fiscal es mayor. Con lo cual, si se regula todo y se controla, porque aquí hay que hacerlo con, con transparencia, sí, hay que, controlar, hay que sí. controlarlo, evidentemente, pues la degrabación debería ser mayor. Con lo cual, implicamos más a la empresa y la empresa no tiene por qué directamente dar la cara. ese Es eso que llamamos responsabilidad social corporativa. Sí. Lo tenemos muy definido. Y entonces yo quitaría de, de, del dinero público el tener que estar dando eh, subvenciones. ¿Por qué? Porque cometemos el desliz o el error, vamos a llamarlo con suavidad, de, de dárselo a mis afines. Y si no son a mis afines, eh, evidentemente a mis contrarios, pero claro, si mis contrarios reciben una subvención, ¿van a estar criticando a aquel que me da de comer? También también habría que ver a qué sociedades se puede o, o se debe Yo sé que la partida de subvenciones es muy abultada sí, sí, en el sí. ayuntamiento. Por siempre si lo ha Que, ya, que habría que, que hacer una criba. ¿Qué asociaciones o colectivos tienen capacidad pues. de autofinanciación y no necesitan mm. ayudas públicas? Mm. ¿Y no. cuáles sí? Porque hacen labores o tareas que cubren espacios que no cubre efectivamente pero, Pablo, si yo y luego entrar verdadamente en la ley de fundaciones pues eso... que permite una doble financiación pero si nos acostumbramos a que papá ha estado llames Estado, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, nos dé de, de comer, pues yo ya no me tengo que calentar la cabeza en buscar financiación, como hace la Fundación de Salud Infantil, bueno, que se tiene que calentar la cabeza. O, te pongo ejemplo sí, a ti, ya, ya. porque estás ahora o adelante. O asociaciones. O asociaciones, o asociaciones, que se la están buscando. Que es verdad que algunas sí están trabajando muy bien, Y se están rompiendo el cobre, que a mí me costa y nos costa todo. Sí, es así. son muy críticas además. Y son y... críticas y tal, pero porque tienen esa cierta independencia. Yo lo que creo que es, para este tejido que estamos desde el principio de esta entrevista hablando, de que seamos críticos y reivindicados con normalidad y con rigurosidad, es que tengamos cierta independencia. Si no la tenemos, es complicadísimo. O sea, si a mí me dan un dinero en eh, una institución, pues es difícil que yo hable de esa institución mal. Sí, Pero por bien, supuesto. Bien, Nosotros, como somos independientes, ¿verdad? Sí, Nosotros sí, no... Yo, yo, yo también, <risas> yo también, sí, sí, sí, sí, yo Yo sí. Pagamos la, la cuota, ¿no? <risas> los periodistas. Sí. Y pequeñita. Eh, asequible, no, asequible. Pero no, todos los años se incrementa, ¿eh? Va, eh no. <risas> el Centro Tecnológico del Calzado mmm, vamos a hablar precisamente, vamos a terminar este tema hablando de ese encuentro de alcaldes que hubo, que todavía no sé mmm, de qué sirvió. Ese encuentro de alcaldes que convocó el aquí en el Ayuntamiento de elche Carlos González, para eh, dijo apoyar el regreso de, de Moda Calzado a IFA. ¿Era necesario este encuentro de alcaldes? Eh, ¿Moda Calzado ha vuelto ya a IFA? Eh, ¿Lo anunció la directora de IFA? Sí, a ver si, si nos atenemos un poco a los antecedentes de si era necesario. Teniendo en cuenta quiero decir que en la nota de prensa el ayuntamiento explicaba que pedían a IFA y a Becal el regreso. Y Falla Becal ya habían venido de Milán claro, con la con luz entonces es redundar. Pero por otra parte entiendo que es importante, porque por ejemplo quedan factores como FICE, que organizan pues claro. todas las ferias en, en España y, y fuera de fuera de, mm. del territorio nacional. Creo que sí que es importante en la medida en la que añade presión, pero bueno, presión, o, o que todos los pueblos de productores del calzado de la comarca sí que se posicionen en cuanto a queremos esa feria aquí para que dinamice la economía de no solo de las empresas sino de la sociedad en general de la, del tejido comarcal, ¿no? Que habría que ver luego eso como cómo puede o sea, redundar, pero que por por esa parte me parece uh -huh. interesante. Otra cosa es que luego Se pide una especie de brindis al sueldo, una cosa que ya se ha conseguido, ¿no? Ya. Que era lo de Vaya. Califa. Es que una puesta en escena, faltaba sí, es que, la, claro. foto. Era, era la foto. Sí, claro, es que faltaba la, la foto. foto. La y, hombre, y además, vamos a ver, seamos sinceros, el alcalde de Elche es el alcalde del municipio más importante, el sheriff, sí, sí, es que, claro. y faltaba la foto. ¿Y eso. de qué habló? Ah, no sé, sí, ya no estaba. De la... ¿Cuál, es, ¿Cuál es la temática? porque la que somos muy buena y tiene que venir de IFA. Pues fíjate, vamos otra vez al, al carácter, al carácter de, de, de subrayar las necesidades. A mí me parece esa luna en bien. Sí, sí no, claro. Porque la foto hay que hacerla, porque las cosas se visibilizan. Pues se, se, se, se visibilizan sí. cuando hacemos algo. Por pues si la gente no se había enterado. Si, si yo recuerdo, si no recuerdo mal, estas promesas que tenemos del ferrocarril y del AVE, uf, lo digo por todo de esto, ¿eh? Uy, vale, uy, no creeros que no. La primera, ayer estábamos recordando de la primera, que fue el 2003. Uh -huh. El primer proyecto interesante y el mejor que yo he visto ha sido del 2010. Uh -huh. Y ahora las promesas es que llegará a 17, 18, 19, 20, 21 y no se seguirá. Bueno, la suerte es que estamos ya en el 20. Sí, eso sí. Pero, eh, no, digo, las promesas quiero escuchar. Pero fíjate, una de las claves que yo creo que podría ponerse dentro de esto, que no solamente corredor mediterráneo, que es el ferrocarril de cercanías, comparada en parque empresarial, Torreano, IFA y Aeropuerto. Fíjate, con esos tres añadidos que le pongas a esa foto, mm. para mí me queda perfecto. y que Porque es una reivindicación que tiene que mm. hacer eh, nuestro claro. alcalde. Y los municipios que se verían beneficiados. ¿Y quién se habría beneficiado? Pues IFA. IFA que quiere traer eh, una feria de alcanzado que me parece muy bien que está aquí y que la quiere traer aquí, pero ¿cómo van los trabajadores? ¿Cómo y que nos gente? cuesta mucho a, dinero. A, ¿No? Imagínate eh, que una señora... Hay una señora... foto para eso, el alcalde va a convocar el Consejo Social donde estaréis todos y <risa> no, se reivindicará no todas <risa> eso, bueno, eh, los agentes <risa> sociales de la ciudad eh, y se reivindicará precisamente esas infraestructuras. Es que ya no nos queda mucho tiempo yeah. y la verdad claro. es que había muchos temas y sí que me gustaría que me abordara... Science, eh. Bueno, uh, os gusta hablar... <risa> a mí no, no, no, tal. esto bueno, eh sí, atañe a Taña Elche, pero es que la Comunidad Valenciana nos ha tocado el gordo y es que el primer el primer caso, el primer fallecido de coronavirus ha sido la Comunidad Valenciana. Ayer la consejera de Sanidad Así lo dijo en no, diferido, vamos, en no, no vamos a frivolizar Porque es grave el asunto Pero no, hombre, hay no. psicosis, hay pánico La gente está perdiendo claro. dinero en la bolsa Yo en no, los eh, mercados, pero como no tengo nada en la bolsa Pero la, la, la bolsa. gente que sí que tiene <risa> Tengo que está diciendo Otra vez este medio de comunicación mm. está hablando De una crisis que en nada Una crisis sanitaria que en nada está beneficiando A la economía local bueno, ¿no? bueno, Yo, ni, yo ni, ni creo mundial. que no hay una crisis sanitaria decir, Todavía hay, no hay, hay un virus y obviamente Hay una preocupación Pero yo creo que tampoco se puede hablar de crisis ni psicosis Y psicosis será quien, efectivamente, en la bolsa Pues esté perdiendo un cierto sector Por ejemplo, el calzado Donde lleva las materias primas de China O lo que deja de importar y demás Yo creo que, a nivel social, por lo menos en España Joder, el primer... puestos de trabajo por falta de suministro también Ya han anunciado la Ford Luego, al final... 400 despidos Los daños colaterales son peores, quizá, en este tema Que no a nivel sanitario, obviamente Hay una... Hay una preocupación porque hay un virus que se está extendiendo que no se sabe cómo cómo funciona aún y como ha llegado. Pero, joder, que ha muerto una persona de no sé cuántos infectados, que son pocos, que la tasa de mortalidad muy baja. Entonces, ha muerto una persona, sí. Pero yo creo que habría que ver un poco también el perfil, ¿no? Pues, sobre todo gente mayor que ya tiene la no, salud... No, a mí no me ya, ¿eh? Bueno, no el de, fallecido de ayer el conseller de Sanidad <risa> joder, decía ¿sabes? que era de 69 años, que viajó al Nepal, una joven, persona... Joven. Es joven, joven. Es joven, joven claro. Joven. Pero viajero, Sí, <risa> sí pero por eso que al final a ver que hay un fallecido, sí, pero y por no Hacer argumentos sencillos de, vamos, pero, joder, ¿cuánta gente muere de gripe al año en España? 6.500 personas. ojo, la OMS ha dicho que este virus es más peligroso que la gripe. Bueno, Algo te... que pensábamos que no era así, eh, ayer mismo lo dijeron. Sí, pero, sí, sí, ¿por, ¿Por qué es más peligroso? Como dice muy bien no Pablo, aún... porque no sabemos eh, mucho de su desarrollo, porque es un virus que muta muy rápidamente, mm. ¿vale? Pero yo estoy todavía en shock. Es que hemos de una persona en España. Claro, ¿no? después de ver la comparecencia de la consellera de Sanidad todavía no me he repuesto ahí es donde no sé ella. quién estaba más fastidiada iba a decir jodida si la consellera por decir lo que estaba diciendo <risa> nos ha o los enfermos, estaba blanca ¿por qué? porque tenía que defender lo indefendible ¿cómo? yo es que cuando lo oí ¿cómo puñeta se puede decir con toda la cara? es que este hombre murió el 13 de febrero y la autopsia nos acaba de revelar, vamos a ver señora ¿Qué me está usted contando? Primero y principal, si este tío estaba con una neumonía grave cuando ingresa en febrero, en la primera quincena, cuando ya había no sé cuánto muerto en China y ya se estaba esparciendo por todas partes, ¿qué prueba se le hace a este hombre para saber si es coronavirus o no lo es? Seguramente está, no gracias. se hicieron las pruebas. Primer punto. Con lo cual estoy sumamente tranquila. Sí. Vale. Segundo, segundo... Hombre, claro, claro. Es que no me están tomando el pelo. Segundo tema. Ha pasado tres semanas. ¿Qué pasa? Que el tío lo han enterrado, lo han desenterrado ahora para hacer la autopsia. ¿Cuándo, puñeta, han hecho la autopsia? Oiga, señora, a mí no me vale lo que me está usted diciendo. Cuénteme todo lo que hay. ¿Cuándo hacen la autopsia? ¿Cuándo saben que este hombre está infectado por coronavirus? ¿Y qué medida está tomando la sanidad de la Comunidad Valenciana? ¿Y qué medios tiene? Hablen ya de una puñetera vez, ¿no? La señora es que no miraba ni a cámara. De la vergüenza que tenía encima, espero que fuera vergüenza, ¿vale? Entonces, me parece ridículo, y eso desde luego no hace más que sembrar más angustia entre la gente. En vez de dar seguridad a la gente, pues está molestando muchísimo. A mí me cabrea, porque yo es que me cabreo pues, de todo, pero quiero decirte, uh -huh. y por la cuenta que me trae, la verdad que tengo, soy una firme candidata. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, el presidente de la Generalitat hoy mismo eh, ahora estará reunido con los portavoces de todos Hombre, los hora, grupos parlamentarios y... porque supongo que querrán hacer un frente común para sompresa. ver eh, si sí, la sorpresa no, se Es que seguramente pues, no la, es una sorpresa eso. Que ¿eh? Yo creo que no se puede parar ¿no? la extensión de un virus eh, porque, porque pero, muy, pero sí prevenir las consecuencias. Hombre. Que es lo que de, de reclamamos eh, recla deberíamos reclamar de la gestión política. O sea, prevenir las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Y claridad, ¿eh? Por favor. Claro. ¿eh? ¿Qué ocurre? Que para mí, o bajo mi punto de vista, yo creo que esto es un, una forma de pensar social que estamos todos o la mayoría de acuerdo, ha sido desastrosa. O Absolutamente. Está desastrosa. Y, y lo que pasa siempre, ¿no? Cuando se meten en terrenos que no es competencia suya que no lo dominan o que no quieren decir eh, toda la verdad porque tienen esto. temores, etcétera, etcétera, o no saben exactamente qué protocolo actuar, pues viene lo que viene. Pero si fueran los profesionales los que tuvieran que dar la opinión, pues seguramente sería mucho más clara, más tranquilizadora, y nos estarían diciendo exactamente lo que ellos tendrían que decir, que son los médicos. Es, esto es como la educación. Bueno, los médicos, la, la, la, ahí la, arriba hay 100 que están médicos aislados. médicos no politizados, ¿eh? No politizados. No hay, es como lo de la educación. La, la sanidad de la educación, al momento que mete las manos eh, la política... Acaba siendo una mala gestión. Yo creo que, eh, obviamente, como he dicho Geno, no me no la comparecencia la consejera Ana Barceló, pero vamos... ¡Oh, qué buena es, era! Es, es fatal que, que, se, que, se de, que se conozca ahora en diferido, que, que sí que hay un muerto por coronavirus. Pero yo creo que tampoco debemos caer en el tema de crisis y cosis de alerta, porque sí que hay un core este de emergencias que es el señor que sale siempre cuando hay emergencias en españa como el évo la de, sí, de, de el fernando simón este que sale un poco a explicar el tema entonces yo creo que evitaría caer un poco en no, pues, a, alarma de psicosis y la gestión es catastrófica y todo y todo está mal no eh, obviamente lo de valencia ha sido una cagada porque creo que <risa> en las semanas Pero a ver, en general yo creo que en España no tampoco no está un poco por la por la por el no, no porque hay medios también que están no, haciendo un trabajo supuesto, duro para te para tenemos en ello. La caverna, pero hombre, eso está claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que me parece una gestión Pero de, sí, sí, del esto, caso claro, que, que es conozca, lamentable que no se había hecho autopsia no se había, autopsia, no se había, se había guardado en un cajón el estelar bueno. bueno hemos tenido que despedir faltan 5 minutos ya para llegar a las 10 en punto hemos tenido que des despedir a hecho mutis por el foro Juan Antonio Marín el presidente <risa> mm. del, del instituto de la ciudad porque tiene que ir al centro hospitalario precisamente tenía un asunto ha tenido que irse antes y eh, me gustaría terminar con vosotros, Genoveva mm. y Pablo con la sede electrónica, por lo menos tenemos una buena noticia ¿no? ¿habéis ido a haceros el certificado digital? no creo que cuando uno vaya a hacerse la igual no está buena noticia ¿no? pero <risa> <¿qué? risa> nada, es broma, a ver lo digo por alguna gente que me consta del intento que ha intentado sí, gestionar el trámite si más no podido, que pero bueno, en normal, el primer día sí, o sea, ya avisaron que los primeros días que iba sí, a ser es complicado tanto para, para los que quieren hacerse el certificado digital como para los funcionarios poco, ¿eh? Pero haremos, que pase la psicosis. Sí, exacto. Bien, pues con la sede electrónica entonces eh, lo dejamos ahí, que es una muy buena noticia porque es modernizar la administración llega tarde, pero bueno. Sí, eh... ahí quería decir yo, llega tarde. Para el tamaño de esta ciudad, llega tarde. Muchas ciudades del resto de España ya la tienen. Y luego te quería terminar el tema porque ayer también eh, pudimos comprobar que el ayuntamiento sigue, el equipo de gobierno sigue trabajando para solucionar los problemas de la depuradora de Algoros. Aún no sabemos qué van a hacer. Si van a mejor Las instalaciones o las van a trasladar En principio parece que han descartado El traslado un kilómetro más al sur Alejar la depuradora Del sector quinto Parece que lo han descartado Y ahora están probando el, Construir otras instalaciones En el lugar donde está ubicada Pero mejor con una tecnología Que no que evite los malos olores mm. Que al fin y al cabo Este es el principal problema claro bueno, eh, Primero y principal quería recordar Que se ve que eh, el Bueno, voy a decir al alcalde que vive en el Raval, tiene problema de olfato porque eh, cuando habla del sector quinto por los olores estoy totalmente en eh, desacuerdo. El Raval huele a mierda, perdonadme, pero eh, día sí, día también nos toca cerrar las ventanas porque no hay yos que lo aguante. ¿Pero y me consta, viene perdona, viene del sur. O sea, de la depuradora. Hombre, cuando depende de cómo sobra el viento. Es que aquí también hace mal olor de pues claro, vez en pero cuando, pero que... viene de, la, de Ferriol. De pues nosotros se ve que estamos, de o de la de Scremats, estamos en la norte. frontera. No, pero yo, eh, la forma en que está expuesto mi piso eh, es al, al sur y viene del sur vale ya. y no soy la única porque evidentemente de acuerdo que tengo muy mucho olfato pero en fin eh, yo tengo compañeras amiga que viven en reina victoria eh cuidado reina victoria cerca del puente del ayuntamiento y me han dicho lo mismo es decir o sea, que es, es que sube es insoportable es que hay días que es insoportable vale eso primero segundo ese tema del que estamos hablando Eh, hace como 15 años, uh -huh. creo, 12 o 15 años, cuando María, María Teresa Cempere era concejal del área, sí. lo presentó porque ya teníamos problemas y la gente ya estaba cabreada. Sí. Esto se iba a solucionar. Han pasado 15 años y claro, el problema cada vez es peor. Y claro, yo creo que es que esta depuradora no, no tiene la no tiene la tecnología que tiene que tener para ah, poder se ha, depurar. se ha quedado obsoleta. Absolutamente. Eh, el, el alcalde, bueno, el equipo no tiene claro que lo que, hace, que van a hacer, que lo que quieren es una nueva depuradora. Yeah. La cuestión es dónde, dónde ¿En si Alboroso si al o vas al sur? Eh, el, el problema para el equipo de gobierno eh, entre otros es que con la institución del director general de la, de la epsar de ah, las sí. de la, de la edad del perdón se perdió mucho sobre mucho trabajo hecho ya en, de avances que se habían hecho pues de, de cómo la depuradora acuerdos de financiación y demás y ahora con la destitución de, de este cargo por parte del, del nuevo gobierno valenciano eh, tiene empezar de cero entonces bueno eh, el sí. tema es en cualquier caso ver dónde ¿Dónde se hace la nueva depuradora? Porque tienen claro que no hay que reformarla, modernizar la actual. Si uno hace una nueva, la, la cuestión es dónde, ¿no? Por el precio de, de los llevar el agua, traerle más que se más caro o no. Entonces, en ese estamos. Eh, si el rabal es soportar en el playa, ni te, no, no, ni, no ni, ni, ni, ni te cuento que a veces no para entra por la ventana en verano unos olores que eran... O en la propia carretera la de León, sí, por eso al digo, lado de la depuradora. Que es un tema grave y, y, y, y va a ser también complicado porque ves si luego no hace olor, si, se, si sigue la depuradora, el resto de la ciudad, y si se llega más al sur, también consecuencia va a tener eso para los vecinos de las pedanías. Claro. Entonces es una cuestión compleja que, que no sé si va a dejar contento a todo el mundo. Pero desde luego lo que hace falta es una nueva depuración. Con lo que si es un problema tan complejo, tan polémico, supongo que otros 15 años más, yo te digo, qué, estoy desesperada. No, no, no hay debería, que, no debería, Hay que dar la bienvenida a mm. quienes nos siguen por Telelche. Hemos cerrado la primera hora del programa La Glorieta con la tertulia de nuestros compañeros los periodistas. Están con nosotros la presidenta de la Asociación de Informadores de Liche, Noeva Martín, y el presidente de la Asociación de Periodistas de Liche, Pablo Serrano. Gracias a los dos por haber hablado de todos los temas que hemos abordado como la lucha feminista, el centro tecnológico o el centro de diseño y moda del calzado que se quiere poner en el edificio de Correos, eh, las promesas que, que realizan eh, nuestros representantes políticos y que nunca se cumplen y, o que esperamos mucho tiempo para verlas cumplidas, eh, el regreso de moda calzado a IFA, la sede electrónica y hemos terminado con este tema Hemos hablado también del coronavirus y hemos terminado ya con el tema de la depuradora. También nos ha acompañado durante los 45 minutos de la tertulia el presidente de la del Instituto de la Ciudad, eh, Juan Antonio Marín, quien acaba de abandonar la tertulia hace unos 5 minutos. Gracias, Geno. Gracias, Pablo. Gracias, seguir. A ti. Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche.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 Teleelch Radio Marca La Corrieta Con Rosemary Alonso Y comenzamos esta segunda hora del programa La Glorieta... ...cuando pasan cinco minutos de las 10 de la mañana... ...hablando de cultura, hablando del ladrillo de cristal... ...que es el estudio crítico de la sociedad occidental... ...y de los esfuerzos para transformarla. Es un ensayo que el escritor ilicitano, activista social... ...integrante del grupo antimilitarista Tortuga... ...y además licenciado en Historia, Pablo San José... ...acaba de publicar. La pasada semana, el viernes, presentó su libro... ...en la librería Litruc, y hoy está con nosotros aquí... en ...en los estudios de tele en Radio Marca, para explicarnos precisamente su pensamiento. Un pensamiento muy profundo. Tenemos poco tiempo, Pablo San José. Muy buenos días y gracias por venir. Hola, buenos días. Ladrillo de cristal, ¿por qué este título? Bueno, lo primero porque es que es corto el libro, son 500 páginas. <risa> vale, Entonces, un la, ladrillo, ¿no? La metáfora es obvia, ¿no? Pero bueno, es una metáfora acogida de, de un libro de Julio Cortázar que se llama Historias de Cronopios y Famas, donde Julio Cortázar un poco plantea también una crítica literaria desde el desde la literatura al mundo en el que vive y define el mundo como un ladrillo de cristal que la gente que está disconforme con vivir en él tiene que intentar ablandar cotidianamente con todo lo que hace durante el día. no Entonces, me gustó la metáfora y también por el motivo que te he dicho, de que es verdad, verdaderamente gordo... <risa> Pues venía bien, había que titularlo de alguna manera. Pablo, te conocemos desde hace mucho tiempo porque siempre has sido un destacado activista, siempre has defendido tus ideas a pesar de que te haya costado la cárcel, incluso la, la privación de libertad o la amenaza. Eh, uh -huh. Son ideas liberales, eh, por eso a mí me gustaría saber cómo defines tú el mundo en el, tu ladrillo de cristal. Bueno, el este... mundo occidental, el mundo que conoces, el que te rodea. ¿Cómo lo defines? Bueno, la definición es larga. De hecho, el, el libro intenta eso, definir el mundo en el que vivimos, eh, la sociedad nuestra, la occidental... Ver cómo ha llegado a ser lo que es, desde cuándo, o sea, las dinámicas que han ido influyendo, las cosas que han ido pasando, para que, para que sea como es hoy, ¿no? Es muy complejo y largo de explicar, pero obviamente es un mundo pues, que se basa en una serie de cosas, como por ejemplo, pues tenemos una economía capitalista, que consiste en que la riqueza no esté repartida, sino que esté concentrada. Es un mundo que, a diferencia de lo que pasaba hace un tiempo, ha llegado a ser fundamentalmente urbano, ya no existe apenas la vida rural. Tampoco existe, por ejemplo, apenas ya, digamos, eh, la soberanía laboral. Prácticamente todo el mundo trabaja para alguien, con sometido a una serie de horarios. Es un mundo muy tecnologizado, muy artificial, donde las máquinas cada vez ocupan un lugar más importante, especialmente lo estamos viendo en el tema cibernético, todas estas cuestiones de los móviles y tal, y un sinfín de cosas más que podríamos seguir diciendo, ¿no? Pero, Pero ponen casi cuatro pinceladas. Sí, esas cuatro pinceladas... Tienen alternativa, Pablo, porque de la economía capitalista ya se está hablando de esa economía circular, economía solidaria, se puede hablar. Hay, hay empresas que ya están eh, fabricando productos ecológicos, bancos que son éticos, uh -huh. la banca sí, ética. Sí. Eh, uh -huh. Luego, en lo urbano, parece que se quiera volver a repoblar los pueblos abandonados de esta uh -huh. España. Ajá. Uh -huh. En lo de que todo el mundo trabaja para alguien, aquí, por ejemplo, en Elche, vemos una cultura eh, del emprendimiento. Cada vez Ajá. hay más emprendedores que trabajadores. Y sobre la robótica, pues que decirte que, <risa> <risa> que es verdad que tenemos nuevos empleos. Eh, ¿Tú tienes en eh, piensas que hay esperanza? Eh, esperanza Porque tú este ensayo también lo titulas eh, Quieres hacer un análisis crítico Pero también eh, recoges los esfuerzos que hacéis uh -huh. O que hace mucha gente por transformar uh -huh. la sociedad occidental Sí, yo así igual como punto de partida tendría que decir Que yo cuando escribo esto Que intenta ser un análisis objetivo eh, En la medida en que se pueda Aunque también están mis opiniones Yo parto de, de una ideología radical o sea, yo soy antisistema, incluso me o sea, atrevería eres, a decirlo. radical. Sí, sí. Entonces, claro, todas estas cuestiones que tú me estás comentando, que las tengo en cuenta y las he estudiado, eh, dentro de mi pensamiento radical se me quedan en anecdóticas, ¿vale? Porque yo cuestiono la dinámica completa del capitalismo. Creo que es un sistema que, que aunque se le intenten hacer esas pequeñas mejoras, es un sistema que mantiene a la mayoría del planeta pues, pasando hambre, pasando guerras, el, el medio ambiente amenazadísimo. Incluso la gente que vive en los países del primer mundo, que viven bastante mejor que los de los otros mundos empobrecidos, ni siquiera tampoco está muy bien, porque hay, hay un montón de gente pues, con depresiones, con estrés, cae cansada. Entonces, es un sistema que habría que buscarle una alternativa radical, no hacerle esos pequeños cambios. Eh, y como esto, con el resto de, de temas que hemos planteado. ¿no? Y un radical que busca porque la palabra radical siempre nos han dicho es muy peyorativa, siempre sí. es muy negativa, sí, Pablo. Pero no siempre hay que miedo. <ríe> Claro, siempre nos han dicho que es un radical. los radicales. Pa sí, sí. Sí, porque sí. sois del grupo antimilitarista tortuga, sí, o sea, no sí. defendéis precisamente la paz, sois pacifistas. Sí, como antimilitaristas somos no bueno, violentos. Bueno, pues ¿qué propone un radical? Pues un radical es una, es una persona que no se conforma con el mundo en el que vive y aún cree en la utopía, en el valor de la utopía, en que realmente otro mundo podría ser posible, que se decía antes. O sea, que todavía tiene esa esperanza de que no nos tenemos por qué conformar con el tipo de mundo que hemos heredado que todo el mundo parece que lo da por, por válido, incluso por inexorable, como que no se puede cambiar. Y los radicales o los utópicos somos los que no nos resignamos a eso. Es decir, bueno, esto podría cambiarse porque, de hecho, existen otros modelos, tanto en el pasado como en el presente, a pequeña escala, como incluso propuestas teóricas, que son claramente, si tú te pones a comparar, que es una de las cosas que he hecho en este libro, son bastante mejores que lo que tenemos nosotros hoy y que nos parece lo único posible. ¿Vale? Entonces, el, el utópico y el radical es el que no se conforma, el que quiere ese cambio y si es capaz de encontrar una vía práctica para hacerlo, pues el que lucha por conseguirlo, no solamente se limita a desearlo. Eres un radical pacifista, estás definiéndote como un soñador, un utópico, sí. eh, supongo que tendrás mucho tiempo para reflexionar si realizas, bueno. no es el no es el primer ensayo que llevas a cabo, también has escrito el primero que es el opio del pueblo, critica uh -huh. el modelo de ocio y fiesta en nuestra sociedad, sí. por eso es que eres una persona eh, que tienes tiempo para reflexionar, antes que nada, antes de hablar de, de más de tus pensamientos, uh -huh. ¿cómo vive un radical Pues ¿Cómo te ganas la vida, Pablo? Pues vive como cualquier otra persona, pues eh, en su trabajo cotidiano, intenta que sea un trabajo lo más coherente posible con sus principios y puede... O sea, ¿tienes el privilegio de poder elegir? Sí, eso he intentado más o menos durante mi vida. También pues intentas vivir en un sitio, pues por ejemplo, yo soy crítico con el mundo urbano, pues intento vivir fuera de él, eh, intentas tener unas o sea, participar en algún movimiento político, como en este caso, pues, el grupo antimilitarista, no olvidarte de esa dimensión. Y también, pues, eh, yo, por ejemplo, que soy crítico con el capitalismo, pues, evidentemente, no puedo vivir fuera de él porque me tendría que ir a una isla como Robinson Crusoe, pero puedes intentar ser una persona que no eres consumista, que intentas, pues, no gastarte dinero prácticamente en nada que no te haga falta, pues, ese tipo de pequeñas cosas es un poco una especie de, de pequeña búsqueda de una cierta coherencia personal que eso no está mal, obviamente, pero si lo que aspiramos es a un cambio general, se necesitan desde luego bastantes más cosas. Una persona sola claro. no puede, claro. Tus publicaciones es una herramienta precisamente para abrir conciencias. Sí, es una idea, claro. O sea, ¿Y quién difunde tus, eh, tus publicaciones? Bueno, ¿Cómo pues... consigues publicar? Bueno, pues eh, algún, el primer libro nos lo publicó una editorial de Barcelona. Este lo ha publicado una editorial que es de Cáceres, Ediciones Revolusia. Luego, pues hay distribuidoras que me lo venden. Aquí en Elche se vende en la librería Litruc, por ejemplo. Están los dos libros. Desde, bueno, y luego pues tenemos internet. El grupo antimilitarista, pues es un, tiene una página web con, muy muy conocida y muy seguida. Uh -huh. Y tenemos muchísimos contactos con mucha gente. Y casi utilizamos bastante internet para difundir. Estas obras. ¿Y en tus ensayos reflejas eh, cómo se vive, cómo vives en Elche? ¿Estás viviendo en Elche? Estoy viviendo en El Campo. Pero en municipio, y cerca, sí, cerca. cerca de eh, Pero como integrante de este grupo, porque eres de uno de los fundadores de este grupo uh -huh. eh, político, sí. eh, ¿qué ideas tenéis de cómo se está gestionando la ciudad, de cómo se está avanzando Elche? Cómo porque siempre eso. habéis sido muy críticos en algún sí. que otra bueno, gestión. De hecho, de hecho el grupo antimilitarista tortuga todos los años convocamos unas jornadas de recuperación de la cultura popular y licitana hacemosmos un torneo de zarangollo y pues tra tratamos temas un poco que pensamos que están un poquito perdiéndose por la cultura rural del candels pues eh, el, el valenciano típico de Elx, las, las, las palabras propias de la ciudad pues toda la cultura que es relacionada con el agua, con el riego, con los azarbes, con este tipo de cosas, ¿no? Este, este año también las volveremos a hacer. Entonces, eh, nosotros somos un poquito... O sea, no, nos gusta que las cosas buenas de la tradición popular no desaparezcan, ¿no? En ese aspecto tenemos esa pequeña inquietud antropológica como grupo, ¿no? Por lo demás, somos un grupo político, pues que cuando ha habido cuestiones relacionadas con el militarismo en la ciudad, pues hemos estado ahí para protestar y para denunciarlas que es un poco nuestra tarea como grupo antimilitarista. Por lo demás, no somos un partido político y tampoco tenemos una opinión sobre, por ejemplo, los temas que habéis estado abordando en la tertulia de antes, pues uh -huh. en principio no te puedo comentar mucho porque no es algo que no hablemos seguís, de ello en nuestras reuniones. No seguís ¿eh? la política. A nivel personal, cada uno obviamente acuerda. tenemos nuestras opiniones uh -huh. sobre estas cosas, pero es que en nuestro grupo también hay gente que no es de Elche, hay gente que es de Alicante o de la Vega Baja. Somos un poco más abierto que la ciudad del Ch en cuanto geográficamente. Bien, pues el ladrillo de cristal es una reflexión, como tú has dicho, sobre esta sociedad de Occidente, que tiene cuatro pinceladas que has dado. Eh, para abrir conciencias, Pablo San José, ¿qué le dirías a los oyentes? Ah. Pues yo les diría que yo les invitaría a ser personas críticas con el mundo en el que viven. O sea, que que no se resignen a que a que tienen que ser las cosas como son, que realmente piensen en que en que a lo mejor son peores de lo que creen. Sobre todo, si, si miran un poquito más lejos y si van a otros lugares a otros países que están en guerra que están pues, padeciendo la pobreza endémica incluso en su propio entorno pues van a encontrar mucha gente que no está bien incluso en esta sociedad ¿no? a pesar de que tenemos cierta abundancia y podemos ir al médico y tenemos una serie de cosas que en otros lados no hay, pero que las cosas sí podrían ser de otra manera y que si, si no lo están siendo es porque la inmensa mayoría de la gente se desentiende y que si logramos ser un número suficiente de gente que a la que esto le importe el construir maneras mejores de vivir juntos en sociedad es pues perfectamente posible porque hay experiencias históricas del pasado y del presente donde donde esto se ha demostrado, ¿vale? Entonces que la esperanza no está perdida, es lo que diría la gente y que vale la pena soñar y apostar por ella. Pues con ese mensaje nos quedamos, Pablo. Gracias a vosotros, por venir. Vosotras. Eh y el próximo proyecto será otro ensayo ¿O te atreves ya a cambiar de género literario? De ¿O estás estás más cómodo en el ensayo? No, me, me gusta escribir de todo, pero vamos, de momento voy a descansar un poco porque esto me ha llevado un montón de años de documentarme, de, de trabajar y ahora lo que me pide el cuerpo también tengo que dedicarme a mi familia y bueno, no uno la vida a uno no le da tampoco para todo lo que quisiera, por desgracia. Pues eh, ustedes han escuchado y están viendo a Pablo San José y Licitano radical utópico soñador que acaba de decir que podemos, podemos todavía hay una puerta a la esperanza y podemos optar a un mundo mejor. Gracias. A vosotros. 101.4 Telehelp Radio Marca. Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular.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 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 10 y 20 de la mañana, tenemos 20 grados de temperatura y tenemos a Isidro Martínez ya aquí en los estudios de Tele Elche en Radio Marca. Además, con manga corta. Eso, eso, ya fue calorazo. Sabemos, <risa> como sabemos que, hace, que iba a hacer calor, ya lo dijo ayer Vicente Bordonado. Iziar, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo comenzamos la ronda de noticias? Antes que nada, te pongo en situación pongo la sintonía de los informativos. Nos metemos en el papel. Bueno, sí. pues hoy quería hablar del sector del calzado porque Hacienda, la agencia tributaria ha hecho una redada investiga por fraude fiscal a 10 locales del calzado en la comunidad valenciana. En la operación Scarpe 2, eh, más de 170 funcionarios eh, han, se han personado en 41 locales de fabricantes y comercio donde sospechaban que realizaban ventas en B, en negro, a otras empresas del calzado. Eh, en total se han investigado 74 sociedades en toda España y 29 personas entre socios, administradores y familiares pues contaban con una cifra de negocios de 240.000 euros y en las investigaciones pues no se encontraba una correspondencia entre los importes declarados y las eh, entradas registradas en las cuentas bancarias. Esta redada tuvo lugar ayer y dicen que en los próximos meses van a continuar haciéndolas. Eso por una parte y volviendo un poquito a Elche en concreto, a la depuradora de Algoros, el Ayuntamiento de IWESD vuelven a estudiar alternativas para acabar con esos malos olores de la depuradora y crear una infraestructura que también sea más moderna y más sostenible. Para ello el alcalde ha visitado las de El Campello y Moraira para tomar nota de su funcionamiento y conocer así su rentabilidad. Con esa visita valoran pues tanto el rendimiento como el impacto visual y ese impacto de malos olores en el entorno y también tienen en cuenta la eficiencia energética de la planta y la posibilidad de reutilizar pues las aguas depuradas le escuchamos Estamos estudiando las distintas alternativas, tanto en lo que a tecnología y ubicación se refiere, con el fin de tomar la mejor decisión para los vecinos del sector quinto y también para tomar la mejor decisión desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Seguirán estudiando alternativas para esa depuradora de algorós en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la ubicación y dicen que las próximas semanas se van a reunir con la EPSAR, la Entidad Pública de saneamiento de Aguas Residuales, pues para valorar más opciones, las más convenientes para ECHI y sobre todo para los vecinos del, del sector quinto, que son los más afectados. pues veremos cómo eh, va caminando este proyecto tan importante. Esas son algunas de las noticias para hoy. Tenemos, eh, nos han convocado desde el partido OEROS popular eh, se están haciendo obras en algunos caminos donde nuestra compañera amarga ya ya ha acuido allí para ver cómo funciona dónde son y también nos va a presentar la media maratón en, en la diputación de alicante han decidido cambiar la ubicación que no sea en el ayuntamiento quizá para darle una mayor difusión eh, y recordamos que también tele lo retransmitirá en directo así que esas son sí. algunas de las novedades que tenemos una para hoy. importante prueba que la tendremos la próxima semana no la media maratón. eso es el de aquí Pues muchas gracias, Icia. Volvemos a escucharte a la una. A la una volvemos con estas noticias y más, así que les esperamos a todos. Y que pasen un buen día. Gracias. Volvemos a escucharla a la una, aquí en Telelech, en Radio Marca. Pero saben ustedes que también nuestros compañeros trabajan para realizar ese informativo esta noche con todas las imágenes en nuestra cadena de televisión Telelech. Y ahora continuamos esta ronda de noticias con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, cuéntanos Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana al filo de las diez y media a los entrenamientos para preparar el próximo partido. Será en Vallecas a las doce frente al Rayo Vallecano de Paco Gémez y de Yasin Kassmi que viene de marcar en el último encuentro contra el Albacete en el Carlos Belmonte. El Rayo está por debajo del Elche con tres puntos de desventaja y lógicamente busca una victoria para acercarse a esa posición de privilegio que por sexta jornada consecutiva mantiene el equipo de Pacheta. Eh, hay que destacar que el año pasado a estas alturas, en la jornada 30, los que estaban posicionados seis primeros, ya ninguno eh, se cayó de esa posición. Tres ascendieron, dos directamente, y los otros cuatro disputaron el playoff. Por tanto, aparentemente, en las últimas 12 jornadas, suele haber pocos movimientos y caídas de algún equipo los de Pacheta que sin embargo quieren asegurar cuanto antes la permanencia es decir, esos 49-50 puntos necesitarían al menos dos victorias de 12 partidos mucho más para consolidar puesto de playoff habría que ganar más de la mitad de los partidos que todavía quedan en disputa Para ese encuentro, Pacheta hoy estará pendiente de los tocados. Juan Cruz, que se retiró con molestias en la recta final del partido contra el Numancia, presumiblemente no tendrá problemas para jugar, y Nuke en Fulú, la duda del franco congoleño que se perdió el partido por lesión. El resto, todos a disposición del técnico, incluidos Gonzalo Verdú y Ramón Folk una vez cumplido el partido de sanción, que apuntan directamente al once titular. Dani Escriche, que tuvo sin duda un buen partido jugando de extremo derecho, también es uno de los que está destacando un Dani Escriche, que se deshacía en elogios en el programa Todo Gol, en Teleelch, de Nino, al que considera un referente, un espejo, y del que está eh, pues aprendiendo en cada entrenamiento muchísimo. Escriche. Muchísimo, muchísimo, y ves que día a día se esfuerza como el que más, en el primero se va al último, y, y es imposible no, no darle todo al verlo a él. Lo ves al que lo da todo y dices, como no, yo no, lo voy a dar todo. Por último, destacar una mala noticia en el plano institucional y es que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Elche por el caso Eventos Pechina. El club ilicitano tendrá que pagar el 50% de los traspasos de jugadores realizados en los últimos ocho años a la mercantil de Basilio López y del expresidente Juan Anguix, que cifra la cantidad en casi 14 millones de euros. El Elche no está de acuerdo con dicha cifra, por lo que la autoridad judicial será la que en concrete la cantidad exacta y el periodo para la decisión. Eh, un pago que tendrá que asumir Cristian Bragarnik, propietario del club y el ex máximo accionista José Sepulcre. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y cerramos ya esta ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días Vicente. Muy buenos días con el avance de las altas presiones situación mucho más tranquila para hoy durante la madrugada viento flojo de componente terral que nos ha dejado temperaturas no tan bajas y muy homogéneas en todo el territorio mínimas que en el sur del candel se han rondado los 13 16 grados aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima que prácticamente no ha bajado de los 16 grados. Para esta jornada, estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados con intervalos muy puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Por la mañana tendremos una situación de viento flojo de componente terral de poniente. Por la tarde de noroeste puntualmente moderado. Rachas en torno a los 30. Podríamos rozar los 40 kilómetros por hora. Temperaturas que con el viento de poniente hoy suben. En el sur del Candel se van a rondar los 26 grados. Aquí en la ciudad una máxima en torno a los 25 grados. Mañana jueves veremos algo más de nubosidad. Alternancia de nubes y claros. Seguirá soplando el viento Viento flojo, puntualmente moderado de Poniente, rachas que podrían superar los 40 km por hora, temperaturas que van a seguir subiendo máximas en torno a los 26 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 15 grados. A partir del viernes eh, llega una masa de aire relativamente más fría que va a provocar un descenso de las temperaturas. El viernes alcanzaremos valores en torno a los 18 grados. Volverá el viento de nuevo. Noroeste con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. El sábado más de lo mismo, temperaturas sin cambios significativos, seguirá soplando el viento moderado puntualmente fuerte de noroeste. A partir del domingo veremos algo más de nubosidad, viento flojo de suroeste, de nuevo avanzará una masa de aire algo más templada que nos va a dejar temperaturas máximas en torno a los 22 grados. Hasta luego.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 Estás escuchando La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues hemos llegado a las diez y media de la mañana. Estamos ya en la última media hora del programa La Glorieta y por tanto vamos a realizar la última de las entrevistas programadas para esta jornada. También hablaremos de cultura. Concretamente de un título, La Gavia es va a tornar Osei. Es la exposición conjunta que la Asociación de Bellas Artes de elche va a inaugurar este mismo viernes en la Sala Cultural de la Orden, de la Antigua Orden Tercera, situada en el Complejo de San José. A las 7 de la tarde se va a inaugurar esta exposición y después, en el Centro Hernandiano, se ha programado un espectáculo de poesía a cargo de Matuskat Project. Pues bien, para hablar de esta oferta cultural que tenemos esta misma semana, tenemos con nosotros en los estudios de Tele en Radio Marca a la vicepresidenta de la Asociación de Bellas Artes de Elche, Ángeles Mora. Muy buenos días, Ángeles. Hola, muy buenos días a todos. Le acompaña el tesorero de la asociación y socio también de abade de Abae, él es Juan Germán Cobres. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bien, pues Ángeles, Ángeles Mora, como vicepresidenta de ABAE. Eh, ¿Qué nos podemos encontrar en esta exposición conjunta? La gavia es va a tornar o ¿Qué título más sugerente es? La jaula se volvió pájaro. ¿Esto es libertad? Libertad para todos, tanto hombres como mujeres, mujeres como hombres. Y bueno, con, en razón a la pregunta, lo que nos podemos encontrar es una variedad de obras porque se, ha, se da entrada a todos los socios que han querido participar y queriendo hacer el tema de la mujer, porque es una exposición que venimos haciendo ya varios años eh, con el tema de, vuelvo a repetir, de la, del Día de la Mujer. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos socios participan en esta exposición? ¿Es colectiva? Es una colectiva y hay 30 socios, simplemente. ¿Cada uno con un cuadro? Eh, ¿Escultura? ¿qué, qué, ¿Qué pieza creativa es la que aportan? No, es un cuadro cada uno. ¿Y la temática es la mujer? La temática se ha intentado que sea la mujer. ¿Ustedes exponen sus, sus obras? Sí. Eh, ¿Los dos? Los dos. Vale, <risa> Ángeles, ¿cuál es su obra? Mi obra es la mujer. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo las la has pintado la mujer? Es una transparencia. ¿Eso ¿Qué significa? Eh, eh, abstracto ¿Algo abstracto? ¿Qué no, significa? No, es un desnudo figurativo Ah, vale, transparencia es algo desnudo Ah, vale, figurativo, simbólico Sí Vale, y Juan Germán, ¿usted cómo ha dibujado a la mujer? como la, la ve en su obra? Pues yo la veo muy bien por la cuenta que me trae Porque porque el cuadro está dedicado a ella O sea, a mi mujer Que es la que está en el cuadro Es una acuarela Eh, vamos con un poco de viento en, eh, en una pasarela en el mar Está. ¿en qué mar? ¿en el Mediterráneo? ¿en el Atlántico? ¿en me, me, el Mediterráneo ha? por supuesto? vale sí. ¿y sus compañeros como ustedes? sus el resto, los 30 ¿cómo reflejan la mujer en esta exposición? ¿han podido ustedes ver el trabajo de sus compañeros? pues hay un poco de todo porque hay figurativos hay abstractos Hay volúmenes, hay un poco de todo. Hay diferentes técnicas, hay lápiz, grafito, hay pastel, la mía es pastel. Hay óleos, hay colas, hay un poco de todo. Es es muy interesante por la variedad de cada uno de, de la manera de expresar en colores lo que es la temática de la mujer. Y de verdad que vale la pena verla. Abae eh, lleva, bueno, llevan ustedes eh, casi 25 años existiendo en Elche. ¿Siempre ha estado comprometido el 8 de marzo en la temática femenina? No. Llevamos como unos quizás 12 años, 11. Es que no lo sé decir exactamente, uh -huh. pero no estamos desde el principio. O sea que esta exposición colectiva al menos sí que está consolidada una... si llevan 12 años. Sí participando en las actividades entonces eh, digamos que esta exposición la ha asumido también como suya el Ayuntamiento de Elche, la, la ha difundido sí, está enmarcada sí. dentro de todas las actividades sí, conmemorativas sí, del 8 de marzo a, agradecemos al Ayuntamiento la, las, vamos el poder expresarnos en la, la sala orden tercera uh -huh, si sí. eh, sí, el, el Ayuntamiento nos apoya en esto y creo que hacen bastante bien es la mujer se conmemora de, de muchísimas maneras. Aquí tenemos una muestra de arte y también de música y Eso es lo que le iba poesía. a decir. El ¿por qué han querido ustedes unir su exposición colectiva al proyecto de Matuska Project, que es poesía pura? Porque Bueno, pensamos, poesía, música, danza. Porque pensamos que tanto la poesía como la música como pues la danza que... como la pintura es arte entonces todo nos sirve para rememorar o conmemorar este día. ¿Pero eh, partió la idea de, de ustedes, de la asociación, el, el, un el, es... el unir la exposición colectiva con eh, Matuska, con este espectáculo? Ha, ha sido en, re, en realidad una colaboración con Departamento de uh -huh. Cultura uh -huh. del Ayuntamiento. Vale. ¿Y vuestra exposición colectiva eh, es más eh, es social o reivindicativa? reivindicativa pienso yo sí hay eh, todo, sí, sí reivindicativa y también una ansiedad de mostrar uno sus sus cualidades artísticas en eh, su cuadro por ejemplo juan germán mi... eh, hay reivindicación en mi cuadro no, vale. dice, ¿Y, en en este, no y en el suyo y en el suyo ángeles en no. el, en la transparencia tampoco la transparencia es transparencias porque hay agua y hay figura entonces la tiula en su día sí Vosotros eh, lo que queréis Somos... con vuestra creación es eh, ensalzar la belleza, la belleza del amor de la... o de la igualdad. La, de la, igualdad. la belleza en una palabra porque y creo que en este aspecto sí que la mujer representa a través de toda la historia la belleza en el aspecto artístico, ya sea en poesía, en música, en pinturas, cultura, la mujer es bueno, la, la diosa. Es todo todo artista. ...trabaja para ella, vamos... ¿no? Pues ...eso es su, ve su versión... La visión. ...la visión de Ángeles, ¿cuál es? Es un poco parecida... ...es un poco parecida... ...lo que pasa es que yo antiguamente... ...cuando se empezó esta, esta exposición... Hacer, ...hacer esta exposición anual... ...en un principio solamente se pensó... ...en que participara exponiendo la mujer... ...y fuese dedicada a la mujer... ...en un principio... ...después con los años y con el tiempo... ...hemos visto que, ¿por qué no... ...van a exponer los hombres... El tema sigue siendo uh -huh. la mujer, porque nos, uh -huh. es, nos parece que es como excluir una parte, claro. la mitad de... Del ¿Son ser... la mitad los hombres? ¿Son la mitad de los mm. socios de la asociación de Abay? No, es que no lo bueno, sé. Bueno, estamos a un 60-40 más no o menos. Hay más mujeres, Hay mujeres que hombres supuesto, en, en la pintura. Sí. Vale, Abay lleva casi 25 años, hemos dicho. Están ustedes ahora en la sede provisional hace un año y poco que fueron trasladados, desalojados de la sede del Molí Real y los trasladaron el Ayuntamiento al centro hermandiano. ¿Cómo están estas instalaciones para ustedes que han sido cedidas de forma provisional? Bueno, para nosotros está muy bien, porque empezando de que allí tenemos todos los servicios que se necesitan, algunas cosas que en el molino las teníamos fuera, y bueno, estamos muy a gusto. Muy bien ¿Desean o tienen nostalgia de regresar al Molí Real o quieren quedarse en el centro hernandiano? No. Igual les hace hasta un favor al ayuntamiento si no regresan al Molí Real, porque ¿saben ustedes en qué situación se encuentra en estos momentos ese monumento? Sí, eh, internamente nuestro deseo es volver al Molí. El Molí representa un, algo mágico, entre palmeras, un río el local mismo es, es emblemático lo que es un molino antiguo y pero con sus deficiencias de de muchos de muchos tipos pero el centro navideño nos da mucha no sé, mejoría comodidad quizá y todo está reciente, muy mm. Pero, no sé... El... Sienten nostalgia Sentimos por esa... Sienten una nostalgia enorme. Por esa ubicación. Exacto, por el MOLI. El problema es que los políticos dicen que es cuestión de dinero. Eh, ¿Pero es... qué les dicen? ¿Por qué no regresan todavía? O, o, o van a regresar alguna vez porque es... si se repara o rehabilita el molí real quizás no nos, sea, no sea eh, nos encantaría adecuado nos, tener la sede allí Nos encantaría volver al molí y, y vamos ser un centro cultural el molí artístico independiente de todo tipo de política y de nada artístico totalmente. Pero y, si sí, es un sí, centro es cultural, nuestro... artístico, eh, da cabida a otras asociaciones, no solo la, la de ustedes. Las tienen la... Las tienen ¿no? Sí. La, había. Sí, vale, sí. Y, y, y ustedes han preguntado por la situación del molí porque estamos viendo que tienen apuntalada la grieta, pero ¿le dicen algo, Juan Germán? Pues el, el problema es ese, que siempre estamos a falta de presupuesto, de a falta de... No sé, es difícil explicar esto porque dependemos de ellos. O sea, a usted le dicen, a usted le dicen que no hay presupuesto municipal para reparar el molí. En, en palabras exactas no, pero pensamos que la realidad es esa, porque si si, si tuvieran dinero para hacerlo y no lo hacen, es, podríamos pensar bastante mal. Eh Creo que después de lo que pasó en el Molí, que arrasaron un acto vandálico allí, creo que sería plantearse de nuevo y decir, bueno, vamos a ver si, si podemos mejorar este edificio y, y usarlo, por fin, para la cultura. Nos hemos puesto a hablar de la sede del Molí Real, pero hemos hablado de esa exposición conjunta de este viernes, pero también ustedes, el sábado, el 7 de marzo, también inauguran otra exposición. En el centro irlandiano, ¿qué exposiciones es? Es la exposición de una socia. Y bueno, nosotros en la asociación todos los meses hacemos exposiciones o individuales o colectivas. De socios o de pintores que vienen de fuera. Pintores o escultores. O ceramistas, nos da igual. Entonces, últimamente están siendo socios y están siendo unas colectivas y otros individuales. Las individuales, ustedes apoyan a los socios realizando esas exposiciones en su sede. ¿Quién es la socia que expone? ¿Es una mujer? Sí, es una mujer. Es María del Rosario Martínez Legay. Uh -huh. Y bueno. ¿Y qué, ¿Y qué expone? Su obra ¿Su yo obra yo particularmente conocen? no la conozco mucho, pero es semirrealista. Es un poco in, impresionista lo de María del Rosario. Sí, es un pero son paisajes delche. De es que no Ahí la tiene. he visto. Ahora, y Juan, no, yo no la he visto. Lo no, no la he visto porque todavía vale. no está montada, vamos. Yeah. Conocemos algunas obras para, claro. que, pero no toda la obra que va a presentar. Bien, pues la Asociación de Bellas Artes precisamente el objetivo es ese, ¿no? A apoyar a ustedes eh, a los pintores a realizar sus exposiciones o de forma individual o de forma colectiva. Totalmente. Llevan muchos años haciéndolo sí. y tienen cuentan con el respaldo del Ayuntamiento. Sí hoy por hoy contamos con, una, con un apoyo bastante grande, quizás económicamente no, pero vamos poco a poco se van consiguiendo cosas pero por qué usted es tesorero ha dicho que sí. económicamente no, pero para qué necesitan subvenciones. Pues cualquier cosa que hagas, necesitas un transporte, necesitas un movimiento, necesitas... Al fin y al cabo todo se reduce en dinero. Cartelería... Ya. ¿Pero el, no cobran ustedes una cuota a sus socios? Cobramos una cuota, pero con eso es que no se cubren todos los gastos que tenemos. Uh -huh. Vale. Y las cosas que se quieren hacer y con, por imposibilidad económica no hacemos. Es un viaje, vamos, es muchas cosas que hay en mente, muchas muchas cosas que hay en la carpeta de realizar, pero eh, se necesita un poco de apoyo también. Muy bien. Antes había dicho que la eh, exposición de La Gavia es, va a tornar, o sea, y esa exposición colectiva del viernes iba a inaugurar a las siete, no, es a las siete y media, siete como y me media. ha apuntado Ángeles Mora. Sí, o sea, que rectificamos siete y media de la tarde, pueden ver ustedes la exposición colectiva de, Abay, de esta asociación. ¿Qué eh, preparan ustedes en 2020? Estamos empezando el año. Eh, aparte de las exposiciones individuales o colectivas, que preparan ustedes? Para todo este año. Vamos a volver a intentar que se haga un concurso de, de pintura a nivel de Elche, que sea a nivel nacional. Eh, tenemos eh, programados varios talleres, cerámica, pintura, tinta china... Eh, cada Escolas. mes tener un movimiento bastante grande Y la verdad es que para los pocos que llevamos esto Nos agota mensualmente Pero, ¿ustedes ya han convocado algún otro concurso nacional de pintura? Sí, sí hace, ¿Y cómo ha funcionado? Hace, hace varios dos, años, dos años. O sea, antes de la crisis Se hicieron dos, dos, dos creo, tres, creo que fueron tres A nivel nacional y funcionaron muy bien Muy bien, luego llegó la crisis Y los esponsores cerraron la cuota el el, el grifo y bueno yes. ahí paramos tuvimos Pero... que parar porque no había esta asociación ha conseguido logros porque algunos de los socios de la asociación participan, por ejemplo, ahora que ustedes han hablado de un concurso nacional que convocaron, uh -huh. participan precisamente en otros concursos que convocan tanto el ayuntamiento como otras entidades festeras uh -huh. o de Semana Santa para, para captar el cártel anunciador. Eh, ¿Cómo van estos convenios? Supongo que ustedes firmarán convenios pues ¿Para que sus socios puedan tener esa oportunidad de participar en esos concursos? No, realmente no. la asociación comunica a todos los socios la, la convocatoria de concursos, ya sea a nivel eh, nacional o poblacional. Local. Eh, uh -huh. Entonces el socio libremente accede a ello. Si nos pide nosotros ayuda en este aspecto, pues se la damos, pero... Es, depende más de él que de nosotros. Claro, que eso es a, a título es individual, individual, no es la asociación. Exacto. Sí. ¿Y tienen algún convenio con el ayuntamiento? Respecto a esto, pues... Eh, no, no con otro. El, el convenio de colaboración. o Ustedes reciben una subvención o sol, simplemente reciben la sede, porque esa, donde están ustedes no. las instalaciones están cedidas, ¿no? Sí, sí, sí. sí pero tenemos un, hemos hecho concurso de fotografía hemos hecho y claro eh, empiezas a, a contar y, y no llegas es la verdad es que con la con la cuota es, que se cobra no podemos cobra los... ofrecer lo que nos gustaría hacer a nivel un poco nacional porque uh -huh es los premios que se dan en, que se están dando en pueblecitos por ahí pues llegan a unos niveles bastante altos y muy buenos para los pintores y aquí en Elche pues no tenemos todavía un concurso digno que que ofrecer pero al menos tienen afición por la pintura sí eso sí. y lo conseguiremos pues muchísimas gracias Juan Germán Coves tesorero de la asociación de bellas artes y ángeles mora vicepresidenta de aba muchas gracias a vosotros, a vosotros por darnos difusión gracias a todos tele el radiomarca 101.4 la radio de elche la seo electrónica ha arribat al ayuntamiento del elche ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues més ràpid, més còmode. cde.elche.es Ajuntament d'Elche, cofinançat pel fons europeu FEDER. bitto bitto bitto modo elettricogente i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 Quedan 10 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y tenemos tiempo para colocar alguna que otra canción. Hoy recordamos a la gran Miriam Makeba, esa legendaria cantante sudafricana y símbolo universal de la lucha contra el apartheid. Su mítico pata-pata fue su última canción. Horas después de cerrar el concierto en Italia, en el año 2008, contra la camorra napolitana, murió de un infarto tras cantar por la libertad como siempre lo había hecho. I just saw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 elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros nos despedimos. Les deseamos que tengan un buen día. La glorieta termina aquí, hemos tenido nuestra tertulia con los periodistas, hemos entrevistado al activista Pablo San José y acabamos de hablar con los responsables de la Asociación de Bellas Artes de Elche por la participación que van a realizar en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer con esa exposición colectiva que se inaugurará este viernes a las siete y media de la tarde en la Antigua Orden Tercera en el Complejo Cultural de San José. Ahora nos vamos con el buen ritmo que seguirá manteniendo nuestra compañera Rosa Lucas en su programa Entre Amigos. Les dejamos con Gloria Estefan, con su conga. But